Buenas noches. Bueno,、eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias a todos porque vinieron.、Y、bueno,、eh, esperamos pasar una muy buena noche. Gracias.、Okay. Y mira, antes, antes de cantar esta canción,、eh, esta canción es de las últimas que, gra que grabamos.、Eh, viene en el último disco. Y habla de, de algo que todos hacemos o que a todos nos pasa, que a veces tomamos decisiones y nos equivocamos. Y después, aunque quieras pedir perdón,、eh, pues no puedes remediar la situación, n Puedes pedir perdón, pero no puedes componer la situación. Y esta canción es una canción、eh, que a mí me gusta mucho. Y se llama del otro lado, h o y e s t e cuento. メカウティブォそぶん lugar que era mucho mejor。Para llegar a えん、せ ar、りょう、けめあ lega、てい、 どちらへんべんまっせんべん。 何 どしたらそう